512, y llamó por las entradas de Peñarol. Como soy hincha, me gustaría tenerlas para poder ir a disfrutar. Gracias. Bueno, al no estar obligados, ahí pasaron los testimonios, y ya pegamos el llamado con Eduardo Grosso, el presidente de Libertad Sunchales. Un buen mediodía, ¿Qué Eduardo. ¿Qué tal? Buenos días, muchachos. ¿Cómo están? Bien. ¿Ustedes cómo están? Bueno, bien. Bien. Eh... Reponiéndonos, este, reponiéndonos en, en parte y, y obviamente aún convalecientes en, en, en, en otra parte no eso sería concretamente en términos médicos no eh, pero bueno bien no sea tratando de alguna manera de salir de este, de este de este atolladero que en este momento se nos ha planteado de la mejor de la mejor forma posible no acá no hay muchas cosas que que podamos hacer, en realidad lo que lo que debiéramos hacer este ya lo hemos hecho y bueno, a partir de ahora tenemos que tratar de alguna forma de, de, de, después de haber hecho lo que hicimos, esperar ahora este, cómo evoluciona todo esto. ¿no? Fabi. Bueno, Eduardo, usted como médico eh, y como presidente de Libertad, ¿se lo puede llamar una epidemia? ¿Ya lo que...? vienen sucediendo estos casos en libertad, que ya seis jugadores con trajeros paperas Sí, esto eh, eh, oh, chicos, ustedes saben de que yo soy médico eh, de hecho soy soy traumatólogo no soy infectólogo ni, ni siquiera médico clínico, pero bueno algunas cosas entendemos más allá del de resto de las personas esto no es nada más y nada menos que aquellos brote epidémico que de pronto aparecen de charampiú, parulola que son enfermedades con transmisión muy muy parecida a lo que es la parotiditis, ah, comúnmente papegas, eh, con lo cual este no es eh, inhabitual que esto pueda eh, llegar a pasar en, en, en, en centros, en conglomerados este, en conglomerados determinados, eh, como vuelvo a repetir, pueden ser colegios u otro tipo de entidades parecidas, esta vez le ha tocado a un plantel de a un plantel de básquet como tocó No hace demasiado, demasiado tiempo por ejemplo al plantel de fútbol de Atlético de Rafaela, que pasó un caso bastante similar eh, de modo tal de que bueno, este, eh, no es una, no es una tipía es decir de pronto eh, trasciende por una cuestión lógicamente mediática, es un plantel eh, profesional pero bueno los contactos y, los, y las vías de contagio existen exactamente igual. Por ahí el nivel de conocimiento y el y el nivel de un poco de alarma, se puede decir, existe porque lógicamente se está se dan dentro de una institución deportiva, pero bueno, entendemos que la situación está controlada y resumida al, al, al, al pantel de básquet, ¿no? Eso es, eso es lo esencial. Esto no es una cosa que se haya expandido a otro tipo de disciplina, ni, ni nada por el estilo, hemos tomado todas las precauciones lógicas como para que eso no suceda, ¿no? Y el plantel cómo está? O la familia del plantel más que nada está preocupada, ¿Qué, qué, ¿qué le dicen a usted? Ah, no, la preocupación lógica de cualquier de, de, de cualquier este eh, patología que de pronto se tiene y hay que producir de alguna manera el aislamiento de quien lo produce. Pero no más allá de eso, es decir, este eh a ver, muchachos, este en este tema, en este tema eh, eh, en el tema salud por ahí este Es muy difícil de alguna manera improvisar o de alguna manera este, utilizar eh, terminología que de pronto sea inapropiada Y dentro de lo que es la, la mecánica deportiva, yo soy presidente de un club de manejo de 16 disciplinas y es obvio de que tengo que, que, que hablar en forma media y en forma adecuada y que todos deben hacerlo de la misma manera. En realidad, este eh, cuando se habla de, de, de correr y de deportes... Este, No, eh, cualquiera toma versión de, de, de, de cualquier situación, he escuchado por ahí de que el nube estaba, estaba ese día, ese día cerrado, por ejemplo eh, bueno, no es así, el club tuvo por una cuestión de precaución que nosotros tomamos como para eh, corregir los efectos de agua y tomar algún tipo de precaución más este eh, el día domingo día, y el día lunes, pero a partir de ahí el club está absolutamente abierto las disciplinas están desarrollándose con, con completa normalidad, porque hay que tener absolutamente en cuenta que esto no es transmisible a partir de los espacios físicos. No es que los espacios físicos estén contaminados. la vía de contagio se producen pers a personas. ¿Me entienden cómo es esto? Es decir, este acá no hace falta... Yo he cruzado cada estupidez y he leído cada gansada que realmente a veces, bueno, uno la debe interpretar como parte un poco de la... De, de, de, de del folclore de todo esto pero bueno esto ya no es folclore de salud y hay cosas de por medio que hay que hay que hay que hay que tener un poquito más de cuidado acá no es cuestión de televisar ambiente de, de, de, de fumigar y las no sé cuántas cosas que de pronto uno ha escuchado en estos días sí es cuestión de alguna manera de tomar precauciones este, en el hecho de, de, de, de que de pronto este este grupo no tenga no tenga contacto Eh, con el resto de la gente por eso hemos pedido esta emergencia sanitaria que eh, querido gritpos tan amablemente nos va concedido porque bueno porque realmente corresponde pero la es que se ha producido en un grupo que teóricamente está aislado el que debe estar aislado el que ha aparecido ya la, la, la, la patología que está en otro en, desarrollando otro tipo de actividades hay entrenamientos eh, de, de, de, de estos chicos que son disregativos, Eh, obviamente lo que están atravesando el proceso de enfermedad se eh, les yaó no, pero los que ya tuvieron la patología eh, los que están este vacunados convenientemente están haciendo tratamientos negativo entrenamiento negativo haciendoé de dos o tres personas eh, hay entrenamiento inclusive individuales como para tratar de, de, de seguir evitando el contacto entre ellos demostra tal es que la medida están tomada ahora después todo lo folclórico y todo lo que se quiere inventar Va por cuenta de que, de alguna manera, lo, lo, lo lleva a cabo eh, y que entendemos nosotros que debiera tener un poquito más de cuidado. Nada más, este no hemos asesorado con los los niveles de salud correspondientes, con el nodo de salud, eh, que obviamente ah, nos dije la mecánica acá en la provincia de Santa Fe, es mortal de que hemos hecho las cosas como corresponde y como se deben hacer. El resto de la cosa, bueno, va por cuenta del ingrediente que le quiere agregar Eh, cada uno a la cuestión, entendemos que la salud eso no debiera hacerse, pero bueno, no tenemos forma de, de evitarlo, ¿no? Está perfecto, está perfecto. Bueno, este doctor, le agradecemos mucho el, el contacto, está perfecto, está recontraentendido, por eso también quisimos comunicarme con usted que palabra esté autorizada, porque además de ser el presidente del club, también trabajó en ese club anteriormente como, como doctor, así que Le mando un saludo enorme y ojalá que puedan recuperar a los soldados rápido para para poder estar normalmente jugando la Liga Nacional. ¿eh? Les agradezco, muchachos, porque sirve un poco para aclarar estos conceptos que por ahí... Perfecto, perfecto. Eh, salen, ...salen absolutamente descolgados. Este, eh, fíjense que ayer daban por hecho el tema de, de, de Flowers, eh, que era una sospecha, solamente hasta el día de ayer, recién hoy recién esta mañana... Eh, miren quieren es la cosa yo estaba estamos pero acomillarnos que es el actual director de, del departamento médico eso notima no, no en esa parte y me son comentarios de que esta mañana recién lo había pasado a ver y bueno lo había confirmado esta mañana y ya ya, ya lo da con todos los síntomas y toda una serie de cosas que evidentemente bueno a veces este eh, nos apuramos este cometemos algunos algunos errores que que no deben cometerse y bueno eh, este Eh, se dan este tipo de situaciones así que le agradezco que esto siga un poco para aclarar eh, y sobre todo para tranquilizar a la familia bretaña que esto está absolutamente controlado eh, la, está idea, está la abierto idea. con todas este con todas las, eh, las las actividades a pleno y que eh, este la, la gente que tiene que estar separada o aislada eventualmente está haciendo así lo, lo, lo está haciendo de esta manera así que abrazo esto, enorme Eduardo Un abrazo abrazo enorme y el... gracias por el, por el tiempo. No, no, por favor, al contrario. Bueno, clarito, muchachos, los que escuché atentamente. este Bien, bien, Santi, por la, por la pregunta.